Bienvenido al curso de Liderazgo y Gestión. Gestiona y desarrolla grandes proyectos de diseño liderando equipos a través del seguimiento y retroalimentación continua. Aprende a conocer al cliente, analizar sus necesidades, definir estrategias creativas y establecer acuerdos como políticas de trabajo, canales de comunicación, acuerdos económicos y criterios legales. Además, crearás un plan de gestión para un proyecto de diseño para desarrollar el potencial de tu equipo de trabajo y sus resultados. Este curso contiene 23 videos con un peso de 1.72 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos presiona el botón de ayuda. Somos, Somos Xerox Security.